Bueno, en principio tenemos que destacar que esta este paro de 24 horas fue votado la semana pasada en un plenario que hizo la Asociación Trabajadores del Estado con los trabajadores hospitalarios de los 36 nosocomios de salud, en el cual no solo se votó esta medida de acción directa, sino también la creación de una comisión redactora del proyecto de convenio colectivo de trabajo sectorial. Nosotros aspiramos a que en los próximos meses podamos tener eh, un proyecto de convenio colectivo para poder entregarle en mano al gobernador Alberto Beretinec y que pueda darle viabilidad en alguna mesa de trabajo de salud o que por lo menos podamos discutirlo. Eh, obviamente que junto con un convenio colectivo marco de todos los sectores de la provincia cuáles son la, la protesta del día de hoy sé que tienen varios puntos que los llevan a tomar estas medidas querés por favor comentndonos un poco de qué se trata cada uno de esos? bueno el punto el punto más importante creo yo que es el hartazgo de la falta de respuesta sobre el aumento extraordinario del valor del punto de guardia para los que revisten la ley 1904 médicos técnicos licenciados en enfermería eh, son todos profesionales que necesitan ese aumento para que se eh, se pueda eh, aumentar considerablemente su salud Más allá de los históricos reclamos que son la ley de salubridad, la jubilación anticipada, bueno el convenio colectivo de trabajo sectorial, la falta de insumos y de recursos tecnológicos en todos los hospitales, la verdad que es eh, algo que está sucediendo eh, en, bueno, en los últimos meses. Hay servicios que se están cerrando por falta de personal, eh, nosotros tenemos un ejemplo importante, Claro que lo estamos dando porque es es la realidad que está viviendo la salud pública. Hoy tenemos un laboratorio completamente hecho a nuevo con aparatología de última generación en el hospital de Cinco Saltos y no hay reactivos no hay reactivos para que funcione y ese servicio no funciona. Entonces hay cuestiones que debería analizar tanto el Ministerio de Salud como el gobierno de la provincia porque de esta manera no podemos seguir. Y obviamente que ante algunos candidatos nacionales que están advirtiendo que puede llegar una privatización de la salud, desde ATE decimos necesitamos que siga siendo la salud pública gratuita para todas y todos los ciudadanos y que el gobierno tiene que garantizar los insumos necesarios para que funcione en correctas condiciones. Bueno, justamente el día de hoy también hay una jornada llamada Diaspur, donde se están realizando asambleas en distintos hospitales de la provincia, eh, justamente también denunciando estos faltantes de insumos que van desde jeringas hasta medicamentos. ¿no? Sí, por supuesto, y en caso de algunos hospitales que eh, que llegan insumos, llegan insumos de muy mala calidad. Eh, la verdad que eh, es muy... Eh, indignante para la sociedad cuando el Estado es el que tiene que garantizar un funcionamiento de la, de la salud pública de primera calidad para que obviamente no estemos pensado pensando que el privado es la solución. Bueno, muy importante lo que decís ahí en ese marco. Bueno, les recordamos que estamos afuera del Ministerio de Salud, aquí frente a Plaza San Martín de la ciudad de Viedma. De hecho, si ustedes están recorriendo ahora la ciudad, se van a encontrar con que justamente la calle está cortada porque los trabajadores nucleados en AT están realizando esta campe desde el día de ayer, ¿no? Sí, desde el día de ayer por la tarde eh, comenzamos esta campe frente al Ministerio, también en la ciudad de San Carlos de Bariloche, frente al Hospital Zonal, se está llevando una, una movilización de todo lo que es la zona andina y en la zona del Alto Valle Eh, se, con, se, perdón, se concentraron en lo que es el puente de Cipolletti y Neuquén, donde se está haciendo cortes intermitentes, entregando folletería de mano a los automovilistas para que entiendan cuál es la problemática y la necesidad de los hospitalarios de Río Negro forma también de que la comunidad entienda la lucha. Sí, por supuesto. Tienen que entender que nosotros no solo defendemos eh, los trabajadores nuestros propios puestos de trabajo y nuestro nuestro trabajo en sí, sino que también estamos defendiendo los servicios que son para la comunidad. Rodrigo, ¿cómo sigue la jornada y el plan que tienen de acción para las próximas semanas? También? Bueno, al mediodía seguramente se realizará alguna asamblea para ver cómo continuamos hoy, pero sí tenemos ya pensado prolongar las medidas de acción en las semanas siguientes. Estaremos atentos entonces a cuáles son las decisiones que se toman el día de hoy aquí en toda la provincia también. ¿no? Bueno, muchas gracias por estar eh, en este lugar, que estén dando a conocer las necesidades de los hospitalarios y bueno, estaremos en contacto.